Like an Egyptian Egipcio, ¿eh? que ya es viernes, m y e Me g u s t a los viernes, ¿os g u s t a los viernes? Claro que sí, comienza el fin de semana, un par de días de asueto, de descanso, pero aún tenemos toda la tarde por delante. Sí, estás en Kiss FM, donde hacemos que las tardes sean la mejor parte del día. <risa> ¿Qué tal, queridos amigos? Hasta las 8, las 7 en Canarias. Y por supuesto, todos vosotros. Y hoy, hoy con más intensidad, si cabe, sí, porque hoy es nuestro Dedication Day. ¿Qué es lo que hacemos los viernes? Bueno, pues nos relajamos un poquito. Tenemos un montón de buenísima música preparada, eso sí. Te echo una selección hoy. Ya verás, para empezar el fin de semana que te va a encantar. Y además tenemos un número de teléfono, 606-712-658. Así que los viernes se convierte de WhatsApp a teléfono. Oye, s teléfono, quiero que me llames, que nos llames. 606-712-658. Y dirás, ¿y para qué? Bueno, pues muy fácil. Te vamos a dejar el micrófono de XFM para que digas lo que quieras, le dediques una canción a quien tú quieras y elijas la canción que tú quieras. Vamos, una Jukebox, pero en condiciones. ¡Ja, ja, ja! Así que bienvenidos y feliz tarde de viernes a todos, amigos. Por fin es viernes en Play Kiss. Buenas tardes, niños y niñas. Esto es Play Kiss con Ricky García. l a n joke about me on the farm. You can tell my arms go back into the farm. You can tell my feet to hit the floor. Or、oh, you can tell my lips to tell my fingertips they won't be reaching out for you no more. Don't tell my heart, my a c h i n g b r e a k i n g heart. I just don't think it understands. And if you tell my heart, My eggy, r e a k y heart. He might blow up and kill his m a n y o u can tell your mom, I moved to Arkansas. You can tell your dog about my leg. Tell your brother Cliff, whose fist can tell my lip, he never really liked me anyway. Or、oh, tell your Aunt Louise, tell anything you please, t h self already knows I'm not okay. Or、oh, you can tell my eyes, watch out for my mind, it might be walking out on me today.、But、don't tell my heart, my achy, breaky heart, I just On the strand. And if you tell my heart, my a c h y perky heart, he might blow. Understand, and if you tell my heart, my a g g y braggy heart, he mightn't blow up and kill this man. <laughs> 「あれ Ahora mismo hasta Pasaya, que está en San Sebastián, ¿Esto, ¿verdad esto, o que sí, Elena? Sí. Qué bonito al lado San, Sebastián. De San Sebastián. Qué bonito, sí, sí. qué bonito. Y Pasaya, qué bonito también. No he estado, también, no, no he estado nunca, pero lo he mirado en internet. <risa> y ¿Sí? la verdad es que es muy bonito también. Pero San Sebastián sí que está. Es preciosa toda aquella zona. Sí, ahí, tan sí, muy verde, bonito, muy bonito. Tan fantástico. Muy bonito. Con buen tiempo, mejor todavía. Tú sí, tú sí que eres bonita, Elena.、Que、cuéntanos、ah. c u é n t a n o s a la audiencia, porque nosotros ya te conocemos, pero cuéntale a la audiencia a qué te dedicas desde hace 40 años, Elena. Bueno, pues, soy voluntaria en las ambulancias. Soy técnico de emergencias sanitarias. Y estoy de voluntaria, llevo ya pues muchos años, más de 40 años. Ayudando a la gente todos los días y viendo cosas a veces impresionantes, imagino, ¿no? Y... Sí, sí, sí, exactamente. Accidentes y de todo. Y luego, pues、oh, también hay cosas bonitas: hacer servicios, ciclismo y muchísimas cosas. Fantástico. Bueno, Elena, va, vamos a ponernos en materia. ¿Tienes un par de iconos para darme de los 80? Pues. Sí, por ejemplo, Curro Jiménez. Curro Jiménez, hoy Curro Jiménez, fíjate, mira Mira cómo sonaba la banda sonora, el opening, mira. <ríe> Era un cachondeo esta serie. ¿eh? Qué recuerdos, qué recuerdos, m s buenos. <ríe> ¿Y, y, y, y, y dime otro, Elena, va. ¿Y, y otro, pues el Cinexin. El Cinexin, el Cinexin, el cinexin fue nuestro. A la manivela le dábamos y entonces veíamos así. Sí, pues fíjate, sería como, por ejemplo, <risa> nuestro primer dispositivo móvil, ¿no? En el que podías ver algo en movimiento, sí, ¿no? e x sí, sí, sí. sí, exactamente.、Eh, Pero qué... bueno, ya lo pasábamos fenomenal. Hombre, y tanto, y tanto que sí, tanto que sí. Bueno, Elena, va. ¿Qué canción querías y a quién se la quieres dedicar, Elena? Bueno, pues quiero dedicarle a mi novio, que sí, es camionero,、sí. y el pobre, pues con, con todo este lío de los camiones y eso, pues ha estado dos semanas parado. Ah. Y entonces yo algunas veces le acompaño cuando puedo, y la verdad que es un trabajo súper duro el que hacen, y se merecen o sea, todo lo mejor que le podamos dar el apoyo de todo d e t o d o e l p a í s o l e r e c e Sí, señor.、Y、lo que les podemos dar ahora mismo es una canción estupenda. ¿Qué canción y entonces, tienes, Elena? Pues、eh, como él se llama Bonnie, pues、ah. quiero dedicarle una de Bonnie Tyler que、sí. se llama Total Eclipse. Gracias, Elena. Que tengas buen、Gracias、fin de semana. Un b e s a todos. Vale, Ricky. Un beso a todos. Gracias. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my teeth. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around.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 Que ya nos sedujo en su momento y continúa haciéndolo a día de hoy. Total of the heart. Elena nos pedía este Total Eclipse of the Heart a través del 606-712-658. Total Eclipse of the Heart.、Oh, estás en Piki, ¿cómo? Con r i c k y García. ¿Se puede pensar que es lo que estoy h a b l a n d s o y si es? They come a i t h And then my place l e m ó n Pepe Guterra y Otilio, Zipizape y Chal Sanedi. Y este fue su éxito. Se llama What a Lie to You. A quien queremos es a ti, ¿eh? 606-712-658. Llámanos. Hoy es nuestro Dedication Day. Te espero. Conversamos aquí, en directo, en Kiss FM. Esto es Kiss. よく見つ t てください。 Some valley tells me that y o u r e not a e e n h o o e Uncheck my heart. Let me free. Uncheck my heart. Baby, Let me live and be. Uncheck my heart. Cause you don't care about me. I'm sort of knocking, they're lonely But you let my love go away I'm gay, my heart, set me free I'm on these beds Está, ¿eh? pero bueno, al margen de lo bien expresada que está la letra de esta canción, fíjate, es el ni más ni menos que Santana junto a Michelle Branch en este estupendo exitazo de los 90: The Game of Thrones. 20 minutos y las 6, las 5 en Canarias, en directo. Dedication Day. Bueno, vamos hasta Barcelona. Ahí está nuestro amigo Carlos. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces un viernes por la tarde, Carlas?、Eh, ahora estoy en el coche, ahora mismo. ¿Y vas solo o、eh, acompañado? No, no, voy aquí con mi novia. Ah, h b i e n acompañado entonces, no, Carlas? Claro, claro. Ah, di que no, di que no. <risa> no, no puedo, no puedo d e c i r <risa> Bueno, Carlas, escucha, ¿te has pensado un par de iconos de los 80? Sí, sí. Venga, va.、Eh... Pues el, el, Wallman, el porque... Wallman. El Wallman, que sepas que tiene muchos puntos, ya nos lo ha dicho mucha gente, está triunfando mucho el Wallman, eh. Ah, n o no, no, pero no importa, no importa, Carlos. No, no, es, no, es, no es una cuestión de que, como se ha dicho, no, sé. no además vamos a hacer un ranking, ¿sabes? Vamos a ir acumulando puntos para las cositas y de momento el Wallman está en primeras posiciones, ¿eh? Es que además es que esto del Wallman, Carlos, fue un invento genial, ¿no? Porque antes de la existencia del Wallman, tú tenías que escuchar a Julio Iglesias, al Camilo VI, ¿no? Es decir, la música que escuchaban tus padres en casa. Cuando apareció el Wallman, te ponías los casquitos, i b a s a tu cuarto y te metías en tu burbuja. ¿Te acuerdas, no, Carlos? Sí, sí, por supuesto.、Eh, fue genial, la verdad. Todo un cambio. ¿Y otro más? Va, venga, otro icono más de los 80. Pues se me ocurre el Pac-Man. ¡El Pac-Man! ¿Cuántas horas y cuántas monedas de 5 duros、eh? <risa> hemos invertido en el Pac-Man? ¿eh? Sí, sí, sí, los ahorros de toda infancia.、Oh, madre mía. Bueno, Carles, va. Y Creo que quieres dedicarle una canción muy especial a alguien muy especial, ¿verdad? Sí, no, no, a mi novia que está aquí al lado. La verdad, que aparte de que está embarazada, pues mañana es su cumpleaños. Ah,、Así、muy que, bien. Y nada, me gustaría dedicarle la canción de k i m e Wild de, de y u k i m i Feng Y No. ¿Y cuánto falta para que seáis papás, Carlos? Pues dos meses y medio, más o menos. Uuuh, esto está, está a la vuelta a la esquina, ¿eh? Fíjate. Sí, sí, sí. Casi llegando al veranito. v a m una época fantástica casi, para casi. ser papás, ¿eh? b u e n o pues fíjate, ya está sonando de fondo tu canción, que le dedicas tú y, por supuesto, el equipo de XFM a tu señora novia y a tu futura. a la futura mamá. ¡Gracias, Carlas! Gracias, doctora. You keep me hanging on. Uno de los éxitos de. Kim Wild. Esto es Play Kids Play Kids. Con Reque García. un Saltito, ahora y nos vamos hasta Vilés. Ahí está nuestro amigo Clemente, que me tenía aquí al teléfono y casi se nos termina la c a n c Clemente, hola, aquí estamos. Sí, estamos aquí de c h a c h a r a Clemente y yo, a micro cerrado.、Sí. Y me estaba contando Clemente, Clemente, cuéntame que me estabas contando qué tienes en casa, Clemente. A ver, pues mira, pues tengo un pinball, tengo una máquina de arcade,、eh, tengo una diana, tengo un. Un futbolín, o sea, tengo prácticamente una sala de juegos de los ochenta en casa. Vamos, como la del Grey, pero más normal, ¿no? No, no, no, de las antiguas, de las que se pueden. v a a l Hay bebidas alcohólicas para menores y saldras de, de antes. Vale, de las vale.、80. Vamos, que tu sala de juegos es para todos los públicos. Hombre, no, no, no, no. No, es para ti solo, es para ti solo, es para ti solo. No, no, oye, hombre, y hombre, para, para las amistades, las amistades. Y que para. Aquí a, y Clemente, a, a bajas pasiones. Clemente. Y para la persona, y déjame que lo diga en este tono, para la persona. La Persona a la que le quieres dedicar la canción, ¿no? ¿A quién le quieres dedicar、sí. la canción, Clemente? Yo quiero dedicarla a la otra. ¿Cómo que a la otra? ¿Qué quiere decir la otra, sí, Clemente? Sí. Vamos a ver, realmente es que yo soy vígamo. o、oh, vígamo. Vígamo, yo soy vígamo. s、sí. o e sea, Pero, pero escúchame, esos. d o s mujeres. Ah, ah, ah que b í g a m o es eso.、Ah. Claro, no, no, lo, lo, lo, lo otro es promiscuo. <risa>、claro. no, no, no, cuidado, hay una diferencia muy grande entre una cosa no, y la no, otra. b í g a m o sea, es estar casado con dos mujeres. Pero escúchame, Clemente, ¿y si está tu mujer escuchando ahora qué?、Eh, no, no, está viendo la tele. <risa> no hay problema. Pero Clemente, pero vamos a ver, Clemente, ¿esto es una coña o es en serio? No, no, es en serio, es en serio. ¿Y podemos decir el nombre de la otra o no? Sí, sí, sí, sí, se llama Patricia. Patricia se llama. ¿Y tu señora Pero, cómo se da, llama? Yo v a y a estar para eso, se llaman las dos Patricia. Las dos se llaman Patricia. Mira, si no tienes el problema de equivocarte de nombre. Claro, claro, claro, claro. Mira, yo, en casa, o sea, mi pareja actual, con la cual ¿Sí? tenemos una niña, que estamos muy contentos, oye, que está acabando g e o l o g í a Sí. Eh, pues es una mujer、pues、muy trabajadora.、Sí. Eh, no le gusta salir. O sea, ella, le Pero Clemente, Clemente, ¿hay acuerdo mutuo para esto o ella no lo sabe? No, no, sí lo sabe, sí lo sabe. h、ah, lo, sí、lo sabe, que es consentido todo esto. Pues sí, sí, sí, cabe, por supuesto. Ay, madre mía, madre mía. Bueno, somos, escúchame. Somos muy europeos y muy del señor v a l e z Sí, 21. Ay, eso es cero, ser bigamora e ser europeo. Sí, señor, sí, tú sí, bien, bien sí, lo has sí, dicho, sí, señor. La patria, q u la patria a <risas> uno no le gusta el alcohol. Clemente,、no、quiere, o sea, Clemente, Clemente, medio, medio, vamos、dime. a dedicarle la canción. ¿Qué canción quieres, Clemente? Eh. El de leyenda. Héroes de leyenda. Me habías dicho maldito duende, c ó m o e r e s ¿eh? Coño, hostia, <risa> se m a l i a o se me ha l d o c o ñ maldito duende, es verdad. Gracias, Clemente, que tengas buen fin de semana. o、oh, y igualmente, igualmente. Tremendo, e l o e héroes del silencio. So Del silencio. Bueno, acercándonos a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, n o e v a s la c a l i a d Clemente. Gracias, Clemente. Un beso para ti y para las dos patricias. Ahora llega Daniel Reloba con la información en tiempo real. Y a la vuelta, continuamos con nuestro Dedication Day. 606-712-658. Llámanos, te esperamos. Esto es Kiss.